Ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. bueno, Por esta canción se dedicamos a toda la gente que está afuera. Nos da mucha tristeza. ¡Bienvenido! Sí. Ese tema también se lo dejamos a la gente de la comuna y la comunidad de electores ¡Che! ¿Verdad? ¿Puedo apoyar todo el director? ¿No le ha estado la página? ¿Qué mejor? Sí ¿Dónde está la bandera? ¡Bienes! ¡Bienes! ¡Bienes! ¡Bienes! ¡Bienes! Para la próxima la juega muy bien que lo he dicho ¡Bienes! Pico, ¿me puedo poner un poquito de no no no no, no.